Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos arrancando la, la jornada laboral. Bueno. Eh, Ana Claudia, queríamos charlar con vos porque mmm, hay una novedad de que bueno el gremio que está en conformación eh, acá en la provincia de La Pampa, que agrupa sí. a docentes rurales y de escuelas hogares, eh, formalizado sí. el ingreso a la Confederación de Educadores Argentinos. Así es, sí. Estuvimos participando con eh, Bruno Paoli, Eh, de um, un congreso eh, a nivel nacional en la Ciudad de Buenos Aires, eh, eh, obviamente en el marco de la Confederación de Educadores Argentinos. Se hicieron presente 14 eh, provincias de las 20 que conforman esa confederación, eh, donde los dos puntos eh, iniciales digamos de la jornada era eh, poder eh, ratificar y aprobar eh, a través del voto la incorporación del sindicato docente de escuelas, hogares y rurales de La Pampa a esa confederación y también la incorporación de la Asociación Docente de Educación Física de la provincia de Formosa. Sí. Esto fue por votación unánime de todos los presentes. Imagínate que... Eh, la emoción nuestra, sobre todo la mía, porque, bueno, levantaban la mano y yo eh, no podía evitar que que las lágrimas se me se me, se me brotaran solas, se cayeran sí. solas, porque digo, bueno, eh, hay un montón de provincias que después de escuchar el relato de mi colega, de Bruno, acerca de la problemática que viven las escuelas hogares y rurales en la provincia de La Pampa, eh, se conmovieron todas las provincias, no podían creer semejante situación y todas nos brindaron su apoyo. Entonces digo, bueno, había que ir hasta allá para conseguir el apoyo del resto de las provincias y todavía no podemos lograr, por ejemplo, que el ministro nos atienda como eh, sindicato en formación. Eso te iba a preguntar, ¿interpretan que este paso formal legal en el que el ministerio también parece darle mucha importancia a estas cuestiones, Eh, pueda cambiar algo la situación o sí, por supuesto y uh -huh. sí, por supuesto nosotros ahora tenemos el aval de la confederación de educadores argentinos a nivel nacional eh, han prometido su, su visita a la provincia eh, estamos eh, en preparativos de un congreso que se va a realizar en huaaya eh, también para escuchar las realidades de cada una de las de las provincias y, y bueno, en el marco de, de, vamos a decir, de la legalidad, de, de, de, de la formalidad que tienen los los sindicatos y los gremios, esto que tanto nos reclama el Ministerio, que al no tener personería jurídica no nos pueden atender, cosa que lo quiero poner entre paréntesis porque vos tenés una problemática con un sector de la población docente y tenés que atenderlos, tengan o no tengan personería jurídica, eso es aparte, pero bueno, Vamos a suponer que es así. Eh, bueno, el día de hoy nuestro sindicato cuenta con, con la personería jurídica de esta confederación de educadores argentinos que nos ampara bajo su este, eh, su conformación. Mm. Igual de todos modos, eh, ya sabemos que la personería jurídica nuestra nuestra propia está eh, eh, también en, en una etapa del trámite final, digamos, así que eso está próximo también. Ah, de eso te iba a preguntar, a ver en qué etapa estaba. No, bien, sí, bien. Eh, fuimos con, con Bruno, pudimos pasar por el Ministerio de Trabajo y, a, y hacer ah, esa, esa consulta, así que bueno, nos vinimos con muy buenas noticias de, de la capital. Y además de esas noticias que tienen que ver con lo formal, Eh, la vida real de la situación laboral y de las escuelas y la situación política, ¿cuál es hoy? Eh, mirá, en realidad estamos atravesando un año muy complejo, muy difícil. Eh, hablo de la modalidad hogar, ¿no? Con todos los inconvenientes que hemos tenido durante el año todas las escuelas que eh, eh, están dentro de, de, de, de la provincia de La Pampa. Eh, los eh, las negativas y las trabas eh, que tenemos para el ingreso de los alumnos es real, es real, y no te olvides que venimos eh, de la última comunicación del Ministro de Educación donde él eh, este, dice a los medios eh, que la denominación de las escuelas hogares la cambiaron, Eh, con lo cual eh, eso dañó aún más eh, eh, la modalidad. Sí. Entonces eh, hemos pasado, estamos atravesando un año muy complicado, muy eh, complicado. Ana, ¿y cómo se denominan ahora? ¿O cómo las denomina el Ministerio? No, en realidad ahora eh, quedó como eh, escuelas que... Eh, no van a atender a situaciones de vulneración de derechos y solamente se van a atender situaciones para el ingreso, ¿no? Ah, sí, situaciones sí. que tengan que ver con la distancia. Claro. Es decir, en el caso de las escuelas hogares que eh lo que tenemos alrededor son campos, eh vamos a recibir solamente chicos que estén en los campos. Mm. Es más, te digo más, en nuestro caso eh Este año presentamos dos, eh, dos familias eh, que querían traer sus chicos a la, a la escuela y tuvieron que hacer un montón de, de, de, de trámites burocráticos para el ingreso. Sí. Es más, hay una de las familias que todavía está esperando. de Comenzaron los trámites después de vacaciones de julio y ahora ya estamos a mediados, a mitad de septiembre y todavía no tienen una respuesta. Claro. Entonces está complicado. Está complicado. Eh, Ana, eh, recién sí. marcabas que se sorprendían cuando ustedes contaban la historia, eh, la realidad que se vive acá en la provincia de La Pampa, sí. el resto eh, de compañeros eh, de, de la Confederación. Eh, ¿Es muy distinta a la realidad de las escuelas hogares Mira, de La Pampa con el eh, resto? En realidad, eh, cada uno de los eh, congresales eh, tenía que dar su informe eh, territorial, su informe provincial y uno escucha las realidades de otras provincias y también te afecta. Es decir, mm. yo me vine sorprendida, y, y con Bruno lo charlábamos eh, luego del Congreso, de las realidades que tienen las provincias, por ejemplo, del Norte. Mm. ¿Sí? Eh, y y bueno y ellos también se sorprendieron de que eh, eh, en La Pampa, una provincia joven, pujante, absolutamente... este con, eh, no sé, con recursos, eh, bueno, estén pasando estas situaciones. Sí. Eh, sobre todo eh, pensando en que una familia tiene el derecho de elegir dónde eh, quiere inscribir a sus hijos para, para su formación, ¿no? Sí. Que es lo que nosotros tanto venimos eh, eh, diciendo, el acceso libre de los alumnos a las escuelas hogares con la voluntad obviamente de las familias y, y esto de trabajar en conjunto con las familias y con los equipos que nosotros nunca no hemos, nos hemos negado a eso. Eh, Ana, ¿vos seguís afiliada a UTELPA? No. Ah, bien. No. bien. no. No te iba a consultar de las elecciones pero bueno, ya no perteneces. No, no, no, no tengo idea, no. Ah, está bien, no. bien, bien, bien, bien. Eh, bueno, Ana, no sé si quedó algo eh, que nos quieras comentar, decir. Eh, no, sí, en realidad es que, eh, bueno, ahora eh, nuestro objetivo es eh, poder... Eh, Eh, acceder a esa a esa charla que, que, que tenemos ahí que nos quedó pendiente con el señor ministro de educación de la provincia uh -huh. esperamos que ahora sí nos, nos pueda recibir eh, poder eh, conversar acerca del futuro de las escuelas hogares cuál es la proyección eh, que tiene eh, este gobierno sobre esta modalidad eh, y bueno y bueno Nada, eh, es, es poder eh, sentarse a dialogar y a pensar en que los chicos se merecen una oportunidad de tener un lugar eh, seguro, un lugar donde todos sabemos que es un lugar cuidado y que es un lugar de formación para estos chicos que tienen situaciones bastante particulares. Gracias, Ana, por estos minutos como siempre. A ustedes, mm. hasta luego.